Estamos en contacto con Carlos Vázquez, vecino del asentamiento 30 de Julio, que se encuentra en Instrucciones y Colman. Eh, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Andan bien? Bien, Carlos, queríamos hablar contigo para que nos pongas al tanto de esta situación de, de del asentamiento, con este desalojo. Recordar que estamos hablando de casi 100 familias con 350 niños, ¿no? Es verdad, es correcto. Buenos días para toda la audiencia y gracias por el espacio nuevamente. Sí, recordemos que este este es un barrio que se nació de la necesidad de gente de no pagar alquiler, de no vivir pasete con sus padres y así fue que nació este barrio que hoy somos 96 familias, ¿no es verdad? Este y bueno, estamos en una situación hoy angustiante debido a la situación que sucedió luego de 22 años de estar este radicados acá sentados acá en esta en Intrusiones y, y antiguo habitación Colman. 22 este, años hace que están allí ve, Sí, el 30 de julio del año 1999 nosotros ocupamos este predio de casi 3 hectáreas que estaba situado acá en las calles que te dije, Avenida Intrucciones y la antigua continuación Coleman, que era un campo pelado Sí. allí nos nos asentamos y bueno, este fuimos construyendo nuestro barrio, de, es un barrio de trabajadores, de obreros y a medida de lo que podemos, de la capacidad de ahorro que tenemos, que no tenemos los trabajadores de capacidad de ahorro, este hemos ido sí. levantando nuestro barrio este eh, de forma este eh, decorosa, digamos, a, y cómo por y a la medida de lo que podemos. Bien, eh, en el 2015 para eh, para hacer un repaso eh, en el año 2015 Sí. Eh, nos llega una notificación de que se iba a rematar el predio y así nosotros decíamos que se nos remataba como ganado porque se estaba rematando un predio y la justicia definió allí que se desconocía la situación habitacional del, y el barrio ya estaba formado con sus casas, con sus calles, con sus... este es decir, allá se pagaba agua, se pagaba OCE, se paga UTE, se paga impuestos municipales. Y, y, se, y, y dice la justicia que desconocía el estado habitacional y se remató el, el terreno se remató con 96 familias adentro con 300, casi 350 personas este eh, viviendo en el barrio bien eh, allí nosotros luego del remate que hubo un solo oferente que fue el doctor canon en representación aparentemente de dos personas dos eh, trabajadores profesionales que estaban con haberes sin pago, había un, un litigio laboral allí por haberes sin pago este terreno. Nosotros cuando lo ocupamos pensamos que creímos que era de, de la empresa Inlaza, una ex laminadora que nos llamaba una metalúrgica. Sí. que eh, resultó ser este eh, era es de, de, de, el terreno, mejor dicho, era de esa empresa que hoy no existe más, no es que era de la UTE. Bien, allí lo que lo que sucedió fue que habían dos personas que estaban reclamando sus saberes eh, cuando esta, esta, esta empresa cerró y nosotros este como trabajadores no cuestionamos eso porque hay que con todo el trabajador debe tiene la obligación de, de reclamar su, lo que le corresponde, los no haberes impago en este caso. Bien, lo, lo que sucede allí es que nosotros se remata el barrio el, el 26 de mayo del año 2015 se se lleva remate y nosotros de ningún momento dejamos de insistir en que nosotros lo que necesitamos era que re, se regularice, re, regularizar nuestra situación, ¿no es verdad? Sí. Este Eh bueno, si pasaron pasó el tiempo y en el año 2019 nos contactamos con con con la Udelar, con el estudio de jurídico de la Udelar, con sí, la de derecho. Sí, facultad de, de derecho, sí. Sí, exactamente, y él estaba al, es, esta este estudio está al tanto de la situación desde el año 2019. Resulta que ahora eh, el 18 de noviembre del mes pasado del corriente año nos llega una cita una, una notificación, nos deja la justicia nos deja pegado en la columna de forma muy prolija, muy turbia, pegado este, en la una, columna, pegado en la columna de la calle este que una notificación de que estábamos siendo este eh, eh, desalojados del norte. y de, de esa fecha hacia adelante ya aplicando lo, lo que es la la la ley de urgente consideración, ya nos metían los 10 días que teníamos este para salir del terreno. Esto este se cumplía el día 2 los 10 días. Entonces, este el equipo de Cereta Eh, eh, en asamblea acá en el barrio estuvimos recabando informaciones de, de manera de, de llevar a la justicia para tra eh, para trancar este esta este desalojo esto se, se esto fue correcto se hizo se, se recabó toda esa información se colocó allí en la justicia y a partir de que el equipo de secreta coloca esto en la justicia de manera de trancar el, el lanzamiento empieza lo que es la prescripción quinquenal adquisitiva la prescripción de los 5 años verdad uh -huh. este, nosotros en eh, Este es un barrio que ya está formado, están sus casas hechas, este algunas de plantas, otras de techo liviano, pero están todas... Eso es un barrio de casas ya hechas, digamos. porque a, Quiero aclarar esto para los, los vecinos también que estén escuchando. Porque para la prescripción, la prescripción quinquenal eh, jugaba el tema de la, de la situación social del prescriptor. ¿no sí. Y allí dice se dice que el requisito es que se encuentre en situación de precariedad habitacional. Entonces, el Ministerio de Vivienda, el quinquenio pasado, tuvo que reglamentar Eso porque la ley lo mandataba, y entonces una resolución se reglamentó qué significaba estar en precariedad habitacional. Y ahí hay diferentes componentes que en realidad eh, van a lo que hace la vivienda, a la materialidad de la vivienda, pero también como último requisito, y es donde entramos nosotros, creemos, es que eh, no cuente con la seguridad jurídica la tenencia de la tierra. Justamente ahora que hace eh, se cumplieron doscientos y pico de años del reglamento de tierra, sí. este, justamente estamos hablando de... Si, eh, y esto lo que significa es que si no hay seguridad jurídica respecto a la tendencia de la tierra, eso también se considera precariedad habitacional. Y es donde nosotros creemos que vamos a entrar este para la prescripción. Nosotros, este no obstante todas estas situaciones, nosotros hemos seguido llegando, eh, tuvimos una reunión en la intendencia en con en la cartera de hábitat y tierra, con el doctor Pablo Creci, hemos estado en la junta... ¿Y qué les y han dicho allí? Bueno este han, han prestado dices que son una, un aliado en asesoramiento y acompañamiento en esta instancia hasta que el se levante la feria judicial y defina la justicia qué es lo que va a hacer con esto si bien este el doctor Cereta dijo que la la la la jueza vio con, con ojos muy sensibles la situación porque está hablando de un barrio que ya está constituido hace 22 años que hay hay hay gente este eh, Bueno, allí lo que la intendencia nos plantea es que están a la orden, que tienen un aliado, pero que esto tiene que ser este eh, en caso de que la pericia sea posible, la misma ley aparte mandata a la intendencia del Ministerio de Vivienda a revisar proyectos de fraccionamiento y zonificación. En eso este hay, en eso la intendencia que está está totalmente a nuestro servicio, pero claro, tiene que esperar que se des, que, que es lo que define la justicia. Este No obstante eso nosotros seguimos como como colectivo de, de, como el barrio, habíamos haciendo actividades, ¿no? Ustedes volantía se movilizaron con... el pasado fin de semana. Nosotros estamos parando estamos haciendo movilizaciones en, este intervenciones en la calle eh, de hace tres semanas, hace uh -huh. más de tres semanas, uh -huh. este paramos este en Dulciones y antiguo Continuación Holman y San Martín, cortamos la calle, entregamos volantes a, lo, a los a a los vecinos allí de manera que se coloque la situación en la vía pública porque eh, recién el año, la semana pasada que hay uno de los canales privados siempre estuvo eh, TV, TV ciudad sí estuvo pero los privados este no venían no venían hasta que bueno llegó y de la manera de, de, de llamar a A, a la prensa, digamos, para que esto sea general, este, es justamente hacer esta, esta, estas intervenciones. Bueno, y ahora este eh, lo que hemos decidido un poco en estas semanas es parar porque la gente también anda media eh, acelerada con esto de la fiesta y ya hemos tenido eh, eh, intentos de atropello, digamos, por motos y, y autos sí. de gente que no tiene sensibilidad, de, de, sí. está muy acurado si no entiende que nos están queriendo sacar del techo. Eh, no obstante eso también, eh, nosotros estamos... Eh, con la intersocial Mario Benetti de allí del barrio de cooperativo 16 de octubre con los compañeros que estuvieron acá con el CIME y Corte Nuestro, sí. este tratando de generar la conciencia para armar la mesa coordinadora contra los desalojos y por la vivienda, junto a la coordinadora de ollas populares y a la coordinadora de asentamientos. Este que es una es una necesidad eso, dado que en en el Uruguay hay más de 600 asentamientos y más de 200 están en Montevideo, con la carencia de viviendas que hay es una vergüenza que que en este país esté desalojando gente, este, y en el caso concreto nuestro, eh, desalojando un barrio que ya está que ya está hecho. Acá claro. no hay que invertir para que para comprar para levantar ladrillos sobre ladrillos, ya están todos levantados, acá es regularizar y que este eh, paguemos por los servicios que se nos brindan, no como ahora que se, se están pagando por servicios que no están brindados. Nosotros acá en el barrio este tenemos las calles de balastro, tenemos zanjas y no hay alumbrado público en el, adentro del barrio. Pero sin embargo se nos cobra eh viene lo del municipal. Eh, este, me decías que bien. que van un poco a, a parar las movilizaciones por unos días hasta que pase el tema sí, de las fiestas. Sí, sí, sí, este, sí, no, no, nosotros no vamos a parar de, de movilizarnos, este, simplemente dijimos, hicimos viendo en situ allí la situación como día a día se iba este, alterando un poco la, la paciencia de la gente que tenía que esperar un minuto y medio, que es lo que cortábamos, el tránsito dejamos pasar, después volvemos a cortar un minuto y medio, y, y bueno, ante la, la impaciencia de la gente y la falta de sensibilidad, este optamos por este esta semana eh, estar en standby by pero no eh, estar en stand en el corte, pero tenemos actividades que es pintada de pasar calle, claro. este, es decir... Este, estamos en activo el barrio está está organizado y lo estamos eh, lo tenemos que tener activo porque acá no estamos hablando de que eh, no no nos van a sacar una canchita de fútbol o, no no, lo que estamos hablando es que nos quieren sacar las casas y la gente no puede quedarse quieta y la gente hay un grado de compromiso muy importante en el barrio que no, nos fortalece y no, nos impulsa a seguir para adelante cada día dentro no en esta lucha que que es la lucha de muchas familias en el uruguay eh, eh, que es por la vivienda no verdad es carlos este te agradecemos por haber estado esta mañana en radio centenario sabes que estamos a la orden y bueno este esperemos que todo vaya tomando el camino que obviamente debe tomar sí creemos que sí que va a tomar el camino y, y esperemos que cuando se levante la feria judicial salgamos victorioso de esta lucha que, que es eh, es una vergüenza volver oh, vuelvo a repetir una vergüenza que en, en, en un país como este en pleno siglo 21 que tantos gargantean con planes de vivienda la caída allá y el y estén desalojando gente eh, que tiene voluntad de arreglar, porque digamos eso, nosotros no queremos ser realojados, no queremos que nos arreglen viviendas, no queremos que haya nada, nosotros ya las tenemos, queremos regularizar y pagar por el solar que estamos ocupando, como decíamos hoy, eh, somos dueños de la vivienda pero no de la tierra, entonces tenemos una situación de precariedad entonces así. 22 no 22 años allí, fíjate se habrán pasado gobiernos que se hicieron los distraídos, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí, eso lo hemos... Eso acá es, a la hora de hacer la autocrítica, varios partidos políticos van a tener que hacerse esta autocrítica de por qué le han dado la espalda a, a parte del pueblo, ¿no es verdad? aparte del pueblo porque eh, nos cerraron bastante bien las puertas en las caras eh, en, en, en los gobiernos pasados. Así que eh, esto es una, una cuestión de voluntad política y de sensibilidad, de conciencia y de sensibilidad de los actores políticos, que tengan un poco de conciencia y sensibilidad para a la hora después de estar buscando este que se, la gente lo acompañe con el voto. Acá lo que tienen que hacer es cumplir con lo que prometen y no es, quedarse en el virus, en las palabras fáciles y lindas y que se enrique a la población. Eh, nosotros vamos a seguir en, en la lucha porque estamos en una lucha totalmente justa que es en la defensa de los techos de, la, de, de nuestros hijos. Acá, como decíamos, hace 22 años que estamos acá, si llegaron nuestros niños, nuestros hijos se criaron acá, han ido a la escuela, han ido a la UTO, han ido al liceo, se han formado gurises acá. este Hay una cuestión ya de sentimiento del barrio, ¿verdad? Tenemos derecho al barrio, tenemos derecho al barrio. Independientemente de la justeza de los que reclaman, de los otros actores que están reclamando, nosotros tenemos derecho al barrio. Acá este barrio lo formamos nosotros con con todas las, las carencias y... Y lo que sea, pero es un barrio que está hecho por los trabajadores y no queremos ir más. Esa es la situación. Carlos, gracias. Un abrazo y saludo a toda la gente por allí. Gracias a ustedes y vamos arriba. Muchas gracias.